Señores, vamos a ver, hablando de tiranos, quién era Jorge IV de Inglaterra. Así que ubiquémonos en el año 1762, era eh, Jorge IV de Inglaterra el hijo primogénito de Jorge III, como suele ocurrir, aunque no siempre, en la monarquía. Lástima que sea el hijo de Jorge III, porque ahora que me acuerdo, la vida de Jorge III es mucho más interesante que la de Jorge IV. Así que hablemos de Jorge III, que estaba loco... A ver, ¿qué hacía Jorge Tercero? Por ejemplo, salía a cazar mariposas desnudo. No está mal, ¿no? No, la verdad que no. Claro, no sé cómo las cazaba. Pero eh, parece que se iba al parque St. James, mientras cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él, Para llevarlo adentro. A Jorge III, no a Jorge IV, de quien hemos resuelto no hablar, le gustaban los cisnes e intentaba seducirlos. Entre las mariposa y los cisnes. Sí, pero intentaba seducirlos, quiero ser explícito, se parece a la seducción de una gallina, digo, para la gente del campo. Claro. Pero es una, una, una seducción menos ruidosa que la de la gallina. Sí. El callado, cisne sí. es más calladito. La procesión va por dentro. <risa> Piensa el cisne. ¿Y, y qué se hacía el patito feo? ¿Cómo se conquistó eh, Efectivamente, cisne? el patito feo, después de todo, era un cisne. Pero bueno, eh, el caso es que... Si los cisnes no venían cuando, cuando él los llamaba, me refiero al rey Jorge III... Sí se enojaba y se le subía encima y los ahogaba. ¡Oh, qué mal! Era malo, ¿no? Sigo hablando de Jorge III. Iba al Parlamento y decía discursos, pero no se le entendían. ¿Pero por qué? Porque, Porque hablaba raro y nadie entendía lo que decía. <risa> eh, un día el señor que le preparaba los discursos, eh, le presentó a su consideración un discurso... Que él debía pronunciar, no sé, en la Cámara de los Comunes o de los Lores probablemente y Jorge III se indignó porque el discurso no decía nada de cisnes y sí entonces el que preparaba los discursos lo tuvo que modificar y Jorge pronunció un discurso agitadísimo acerca de la necesidad de cuidar a los cisnes <risa> nadie se le acercaba a Jorge III porque empezaba a hablar y no paraba nunca y consideraba eh, una ofensa mortal que quien lo estuviera escuchando se fuera. Le estoy hablando de charlas de 10 horas. 10 mm. horas, ¿eh? Venía el rey, me decía, Barton, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo Y no dejaba espacio para la interrupción o la guida. Mm. Vio es que hay gente que habla así. Tiene un discurso tan tramado, tan denso. Sin grietas. Sin grietas, efectivamente. Con una densidad superior a la de la estrella Sirio Y uno no puede interrumpir No hay lugar, ni tiempo Ahora Dolina, de las 10 horas 10 horas eh, ¿Cuántas de Sobrecisnes tenía? El sobrecisnes? Probablemente 7 Bueno eh, Hablemos de Jorge IV Pero eh, Era mejor Jorge III Pero Aparte, no, lo, lo peor de esas charlas es que no sabías lo que te decía. Porque hablaba medio raro. Los cisnes. <risa> bueno, en esa corte, en la corte de Jorge III, había nacido el príncipe de Gales, que como usted sabe siempre el futuro rey de Inglaterra, el que iba a ser Jorge IV. Era un muchacho afable, de gustos refinados. Había pasado en esos años por la corte de Londres, Mozart, cuando el futuro Jorge IV era muy chico, y habían quedado todos enamorados de, de aquel joven músico y de su talento. Sin embargo, tiempo después, Jorge IV se olvidó de sus refinamientos y se transformó en un hombre muy extravagante, especialmente en asuntos amorosos. Eh, de tal modo de tal modo que todos le pusieron como apodo el príncipe disoluto Qué raro que le pongan a uno el disoluto de príncipe de, de apodo no puede ser bueno no ya todos saben que el rey Jorge está de luto es disoluto <risa> es disoluto. disoluto ya todos saben. claro del siguiente modo Ya todos saben que el rey Jorge está de luto, es disoluto, es disoluto. Ya todos saben que el rey Jorge está de luto, es disoluto, es disoluto. Me encantó. anda disoluto! Le gritaba. gritaban. gritaban algunos de esos que, que tienen siempre pretensiones de, de máscara suelta. En el año 1784 se enamoró de una muchacha que se llamaría que se llamaba María Fitzherbert. Mm. La mujer era dos veces viuda y bastante mayor que él, pero mantenía una hermosura deslumbrante. Guile. Según diría. dice el cronista Longhold, tenía un escote que oh, hacía wow. de su blusa una insignificancia. Desafortunadamente Había obstáculos insuperables Para el matrimonio La señora Fitzherbert Era plebeya Y estaba por debajo De la posición del príncipe Naturalmente Pero además era católica Y le estaba prohibido Casarse con un heredero Al trono Y además Como era menor de 25 Y su padre vivía No podía casarse Sin que su padre La consintiera Y el padre Bueno No la consentía eh, Bien Jorge estaba desesperado. Tan, también él dependía de la eh, autorización de su padre, eh, que desde luego no estaba nada entusiasmado con la tenía? relación. Sí. ¿Qué edad tenía? Disculpenme. ¿Qué edad 25 decías. y 18, ponés. Correcto. Sí, eran, eran gente muy joven. Eh, en aquel tiempo, un tipo de 18 años ya pelaba las naranjas solo. Y no, no es como ahora. Dice, sí, sí, soy un muchacho joven de... de 39 años. <risa> bueno, Jorge estaba desesperado porque María se había negado a ser su amante. Dice, "Yo o me caso o nada." Eh, eh, el argumento. Jorge le dice, "O me caso o nada." Este Jorge, sí. Parece que María tenía costumbre de decir el nombre de la persona con que hablaba al principio y al final, este. Mm. Barton. <risa> Muy bien, eh, como último recurso para convencerla de que volviera a revolcarse con él, Jorge, el que iba a ser Jorge IV, fingió un intento de suicidio. Ni siquiera fingió un suicidio, fingió un intento. Un <risa> cobarde. Claro. En realidad lo que hizo fue mandar a un mensajero a decirle a la mina que, que había intentado matarse anda a decirle que me quise matar, dijo <risa> Y cuando la mina llegó a Londres Encontró al príncipe escuchando música Rodeado de unas minas Se enojó la mina Y, ¿Y se claro. fue de Inglaterra Se fue de Inglaterra Y me enojé por todo esto que me hiciste Que no vale la pena repetir Porque la gente lo escuchó Y me voy, me voy a Inglaterra, a otro país Entonces Jorge se desesperó todavía más como suele ocurrir cuando una viuda con semejante escote huye de Inglaterra. Y le pidió a su papá al rey eh, vivir en el extranjero. El rey dijo no. Después de un año de cartas que le enviaba a, a María Fitzherbert, Jorge la convenció para que volviera. Y en diciembre de 1785 se casaron en secreto en la sala eh, de la casa de la mina. En secreto. El cura lo no sabía nada más sí, sí, sí. El clérigo que los casó recibió un dinero Tome padre uh -huh. eh, <risa> eh, Para carne Mucho secreto no era ¿no? <risa> eh, Y recibió la, la siguiente promesa el clérigo Dice cuando yo suba al trono le dijo Después de todo era el príncipe claro. ¿eh? Lo voy a nombrar obispo, lo voy a nombrar Muy bien la pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias. ¿vio? No, bueno. Pero esta boda clandestina no puso sosiego a las andanzas eróticas de Jorge. Eh, siguió andando con minas, pero además se le ocurrió que tenía que tener la boda secreta y otra oficial, pero con otra mina. Oh. Entonces le dijo a los padres que quería llevar un estilo de vida más propio, que deseaba casarse. Y se fijó en una muchacha llamada Carolina, la hija del duque de Brunswick, Tanto el nombre como el apellido tienen reminiscencias del billar. Carolina Brunswick. Eh, Quiero además un poco prima suya, como sucede en las dinastías sí, sí. europeas, que todos son medio parientes. La reina la reina Carlota. Sí, eh, la conozco. Sí. Siéntese. ¿Siempre toca la trompeta usted? <risa> sí. Es el mismo conjunto de siempre. ¿Entre Carlota y el disoluto? Sí, no. claro. Eh... La reina Carlota, su madre, se indignó La madre de Jorge, ¿no? Dijo, Carolina no te conviene, es una mujer que no recomiendo para nada oh. Parece que la minita era tan apasionada Más que los cisnes y que las gallinas Era tan apasionada, digo, que el padre no la dejaba salir Sin alguien que la cuidara y un cinturón de seis vueltas Tenía contratadas institutrices para que la vigilaran en los bailongos de la corte porque acostumbraba a ponerse en ridículo por las indecentes conversaciones con los hombres. Ponía a hablar con los hombres y le dice, animal interesante el chancho. Sí. Bueno. este Lo mandaron a uno a pedir la mano de la mina al final. A Lord Malvis Mary eh, Le dijeron, vaya y pida La mano de esta chica Carolina de Brunswick Y Lord Malvis Mary Mandó una carta al príncipe Describiendo a Carolina le Dijo, es regordeta Y de cara más bien grande Uy, oh, que panorama Alegre y risueña Presenta Cuatro dientes de menos no dijo la ubicación del sí. oriente, ¿no? El padre de Carolina afirmaba que su hija no era tonta, sino más bien inmadura y dada a hacer comentarios faltos de tacto. <risa> Finalmente llegó Carolina a Inglaterra, la recibió la condesa de Jersey, que además amante de Jorge IV. Otra más. Sí, y ya empezamos mal. Bueno, cuando se la presentaron a Jorgito, no le gustó. La abrazó cortésmente y después vomitó. La peor recepción para una sí, futura esposa. Sí, pero, pero Carolina se sentía tan poco atraída por Jorge como Jorge hacia ella. Ajá. En realidad Jorge era gordo y llevaba una botella de brandy en la mano. Bueno, pero eso no es una descripción. No. A los tres días tuvo lugar la boda, y el rey, y no, Jorge estaba tan borracho que tuvo que entrar sostenido por dos por chambelanes. Los esfuerzos por mantenerlo en pie fueron memorables. <risa> Al día siguiente, Jorge amaneció decaído, enfermo, creyendo morirse, y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna a María Fitzherbert, su primera ilegal esposa. A Carolina le legaba un chelín. Sin embargo, Jorge no murió y pronto tuvo una hija con Carolina. Parece que fue fruto de un único encuentro en su noche de bodas. Después, no se estrecharon nunca en el más mínimo abrazo. Incluso se hablaban por correspondencia. Y sellaron un pacto en el que se comprometían a no engendrar nunca otro heredero, ni siquiera en el caso de que su hija falleciera. En el verano de 1797, Carolina se instaló en una casa de campo cerca de Londres, Allí se rodeó de jóvenes oficiales de marina, <risa> cuyo entusiasmo es proverbial, y también de políticos y escritores como postre. Jorge también se divertía. ¿no? En el año 1811, Jorge III, el papá de Jorge IV, fue destituido por incompetencia, imagínese, y asumió Jorge IV como regente. Lo primero que hizo fue expulsar a su mujer del trono, a Carolina, Ayos. Carolina regresó a Brunswick Y se entregó a los placeres más mundanos uh -huh. En Ginebra por ejemplo Dicen que se presentó a un baile Disfrazada de Venus Y el traje consistía En una ausencia total de sí mismo En un viaje por Milán Conoció a un tal Bartolomeo Pérgami 14 años menor que ella, y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa. Finalmente, en el año 1817, Carolina se enteró de que su hija había muerto al dar a luz en Inglaterra. Jorge IV, que ya no tenía impedimentos para anular el matrimonio, eh, envió al año siguiente a un grupo de espías para ver cuál era la conducta de Carolina para obtener pruebas de infidelidad. Claro Aunque no vivían juntos, había que hacer todo el asunto del divorcio. No pudieron eh, encontrar las pruebas. Eh, cuando murió Jorge III, recordemos... El papá. El papá, que había sido destituido por incompetencia, murió. Y ya entonces ya Jorge IV dejaba de ser regente y empezaba a ser rey. Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. Y a, este, a Jorge IV, hasta altura del partido, lo, lo odiaban todos. La gente lo llamaba el nuevo Nerón. Y fueron todo el pueblo fue en masa a apoyar a la reina Carolina. Para despojarla del trono, Jorge llevó a Londres a varios testigos, a los marineros que habían estado en Tierra Santa, pero no hubo caso. Nadie pudo demostrar el adulterio de Carolina. Finalmente hubo una votación en, en, en la Cámara, 108 se opusieron a la pena de traición y 99 votaron por la pena. así que Pero Jorge IV tenía la última palabra. Cuando Carolina se presentó para la coronación, directamente no la dejaron entrar. El tipo puso unos patos bica en la puerta y le impidió la entrada. Cerraron la tapura y la echaron, más que cámara de los comunes ni que nada. Eh, mientras tanto, en la ceremonia de coronación, parece que Jorge Cuarto le hacía guiños a Lady Cunningham y en cierto momento sacó un broche de diamantes y se lo entregó a la mena. Pero insaciable eh, un poco, eh, ¿no? Ya tenía 60 años, Jorge Cuarto. <risa> estaba encorvado, estaba tan gordo que no podía moverse. La, la reina rechazada, eh, Carolina, cayó en cama con un desorden, discúlpeme si alguno está comiendo, ¿no? Con un desorden intestinal Uy, agudo. Mm. Le dijo, ¿ando con un desorden intestinal agudo? <risa> <risa> que me caigo y me levanto. <risa> Ya la veíamos desordenada, ¿no? Eh, los médicos le recetaron Sangrías, opio y aceite de ricino, señora no. Lo que era suficiente para matar un caballo Y también a una reina Así que murió Bien los médicos, ¿no? Murió de tanta sangría, opio y aceite de ricino El 7 de agosto de ese mismo año Que no me acuerdo cuál era pero voto por 1811 efectivamente sí. 1817 tal como lo veníamos diciendo jorge cuarto reinó nueve años más y después un día se tomó tres botellas de aguardiente y se murió él también dijo algo muy lindo como últimas palabras dijo esto debe ser la muerte y era no más <risa> seguramente cualquier cosa le parece a uno la muerte después de tres botellas de ginebra <risa> me gustó eso ¿eh? bueno dedicamos este relato antes que nada a maría la primera eh, esposa secreta mujer que después desapareció de la historia Aquí, íbamos por la mitad y se fue. A Carolina, que también me gusta, no para ser su esposo, pero sí para ir a las fiestas a las que ella iba, sobre todo esas fiestas de disfraces. Y al pobre, no Jorge IV, al pobre eh, Jorge III, ¿no? Y a sus cisnes. Y también aquel jovencito que pasó por la, la corte de Londres cuando el futuro Jorge IV era chico y que dejó a todos embobados, que era eh, nuestro amigo... Amadeus ¿eh? Bueno, hemos ido A la discoteca Y finalmente logramos un estupendo Tango que canta ya, lo que nos gusta siempre ¿Habla de Jorge Cuarto El tango? El tango habla de, de Habla en realidad de María Fitzherbert Porque se llama Sin Ella ah. Y Sin la Mina se quedó El ganso de, de Jorge Cuarto Porque no la supo tratar no Ah, fue por eso No, no Sí <risa> Así que escucharemos este tango Dedicado a ese romance Al romance de, de Jorge, rey de Inglaterra Y María Fitzherbert Una señora de un escote tan descomunal Que la blusa parecía una insignificancia Canta Charlo El tango que se llama Cinesa Adelante, don Carlos Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena la tienda entre las sombras me condena la mano misteriosa del reloj ya se fue, me dice todo con tristeza y el vaso del alcohol ya no me ayuda no puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y sono, pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde y esa es esta vida cruel que me castiga, tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy sin ella triste y solo, pensar que por quererla la dejé. Pensar que la vida de mis ojos, pensar que de mi ojos la arranqué. Jamás de saber lo que la lloro,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 En la venganza será terrible echarlo sin ella.